nos inunda con publicidad en cuanto a planes de inversión, con palabras salameras y muy convincentes. Nos instan de que depositemos en sus empresas nuestros centavos, sean pocos o muchos. ¿Cómo podemos saber si hay alguna garantía para nuestras inversiones? Pues bien, hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah explica lo que la Biblia enseña en cuanto a inversiones absolutamente seguras. de su serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Invierta, Sobreviva a su Vida. Bien, como saben, al hablar de inversiones, lo primero que viene a nuestra mente son los centavos y cuánto nos ha costado ganarlos. Pero al pensarlo con algo más de detenimiento, Comprendemos que las inversiones no se limitan a dinero. Hay muchas inversiones mucho más importantes y que no tienen absolutamente nada que ver con finanzas. Vamos a estudiar esto hoy, aquí, en Momento Decisivo. Como lo he mencionado ya, hay varios recursos adicionales que van con esto. Tenemos una guía de estudio, también el conjunto de discos compactos para recibir toda la información necesaria sobre cómo ordenarlos, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org. Bien, empecemos. Abramos nuestra Biblia. Hablemos del tema invierta, sobreviva a su vida. <música> De mi casa hay una tienda pequeña, pintada de blanco y negro, llamada CIS Candies. Tiene una variedad asombrosa de chocolates. Hay más de 200 de estos locales repartidos en California y algunos otros estados, junto con cientos de kioscos en aeropuertos y centros comerciales. La cadena empezó en la década de los años 20, cuando una pareja canadiense, Charles y Florence C., se mudaron a California. La madre de Charles, Mary, viuda, vino con ellos, trayendo consigo un puñado de atesoradas recetas de confites y chocolates. La familia abrió su primera tienda de caramelos en Los Ángeles en noviembre de 1921. La familia vendió su negocio hace unos años. ¿Y adivine quién lo compró? No, no lo compró la compañía Hershey, ni la compañía Nestlé. La compró Warren Buffett. ...y su conglomerado Berkshire Hathaway. Buffett pagó 25 millones de dólares por las tiendas Seas ...y desde entonces, el rédito de su inversión... ...ha superado los 1.300 millones de dólares. Buffett llama a esa compra una de las mejores inversiones que jamás ha hecho. Bien, diga lo que diga de Warren Buffett... ...las inversiones más dulces del mundo... no vienen en paquetes surtidos de nueces, chocolates y confites, ni tampoco en portafolios de acciones o transacciones de la bolsa de valores. El mejor gasto que usted jamás puede hacer es el legado de una vida bien invertida. La Biblia habla de invertir para el tiempo y la eternidad, proveer un legado que vivirá más que nosotros en la tierra y rendirá en el cielo recompensas eternas que jamás se acabarán. Así que, sin que importe cuán bien invierte usted en esta tierra, si no tiene parte en inversiones de largo plazo, en la eternidad está vaciando todos sus recursos en aventuras de corto plazo. Alguien dijo una vez que la real medida de nuestra riqueza es cuánto valdríamos si perdiéramos todo nuestro dinero. Así que, permítame darle un ejemplo increíble de eso en la experiencia de Austin Carlyle. Cuando Austin Carlyle tenía 15 años, sus padres se divorciaron y él se sintió destrozado. Se fue a vivir con su madre, pero dos años después ella murió de un aneurisma que resultó del síndrome Marfan, una enfermedad genética rara. Carlyle se dio por vencido y maldijo a Dios. Se dedicó a la música y dijo, estaba lleno de rabia y mucha de esa rabia era contra Dios. Yo podía gritar en el micrófono y desfogar toda esa ira y todo ese odio. Así que, eso fue lo que hice. Organizó una banda llamada de ratones y hombres. Despegó como proyectil. Apareció en las listas de popularidad día tras día, semana tras semana. Y Austin acumuló dinero. Tristemente, también heredó la enfermedad genética de su madre. Y empezó a sufrir dolor increíble. El licor y las drogas se apoderaron de su vida un día. Después de una función se subió al techo del autobús en que viajaba para la gira y llamó a su padre y le dijo ¿Qué es lo que me falta? La banda está cosechando éxitos pero yo me siento tan vacío, tan dolido y muy perdido. Su padre le hizo una pregunta sencilla ¿En dónde está Dios en tu vida? Esa pregunta hizo que Austin abriera la Biblia y dijo en oración Dios, quiero que vuelvas. Pero incluso... Al haber dado una media vuelta espiritual, su salud siguió deteriorándose, haciendo que abandonara la vida de viajero. Puso todas sus pertenencias en una bodega y se mudó a Costa Rica para poder estar cerca de su padre. La renta de la bodega se pagaba mensualmente de manera directa de su tarjeta de crédito, pero cuando la tarjeta expiró sin que él lo supiera. Los dueños de la bodega vaciaron el local, vendieron sus pertenencias y él quedó con apenas tres maletas. Más tarde... Austin conversó con el escritor Bender y le dijo, todavía no tengo nada, no tengo trabajo, no sé qué vendrá luego, no sé qué es lo que Dios esté planeando, pero tengo tanto gozo, tanta paz, tanta felicidad, mucho más de lo que jamás he tenido en toda mi vida. Dios me ha mostrado que todo lo que necesito está en Él. Como ve. A fin de avanzar hacia adelante, hacia el plan de Dios para la próxima fase de su vida, usted debe tener un sueño. Tiene que orar, necesita el conjunto correcto de prioridades, tiene que enfocarse en el objetivo correcto y tiene que correr los riesgos apropiados. Necesita perseguir su sueño con entusiasmo y creer en esos sueños con optimismo. Además de todo eso, necesitará la clase de riqueza que sobrevive a la pérdida Y la clase de inversiones que nunca se tornan insolventes. Ese es el poder de invertir en un legado eterno. Para hacer eso, tiene que determinar cuáles bienes son eternos. En esencia, cosas que nunca dejarán de existir. Avanzar hacia adelante significa invertirse usted mismo en esos bienes. Estas son tres de esas empresas. Número uno, invierta en la palabra de Dios. Salmo 119, 89 dice, «Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos». Muchas personas que usted y yo conocemos anhelan tener más educación, pero eso es una aventura costosa. Uno de los asuntos más críticos en la economía de los Estados Unidos de América hoy es la deuda estudiantil. El costo de la educación ha subido a las nubes y la cantidad de deuda estudiantil que algunos jóvenes arrastran es espantosa. Pero no son solo los jóvenes, ni siquiera es primordialmente los jóvenes. ¿Sabe usted cuál es el grupo de deudores por préstamos de educación que más está creciendo? Son estadounidenses de más de 60 años. No se trata de que los jubilados tengan antiguas deudas estudiantiles propias. Algunos las tienen. Tampoco se trata de que muchos estén volviendo a estudiar. Algunos lo hacen. La razón es más sencilla. adultos de la tercera edad están tomando dinero prestado para que sus hijos o nietos puedan costear su educación. En total, casi 3 millones de estadounidenses de más de 60 años batallan con deudas estudiantiles. No sé qué consejo dar en cuanto a deudas estudiantiles, porque cada caso es diferente. Pero sí tengo algo para decir. La educación es importante. pero la universidad más importante es absolutamente gratuita. Se llama la Universidad de la Biblia. Piense que Dios ofrece becas a todo el que quiere estudiar su palabra. Las personas más sabias de la Tierra son las que estudian la palabra de Dios. Todo lo que usted necesita es una disposición para abrir sus páginas cada día, pedir visión en oración y aprender cómo estudiarla. El tiempo que usted dedica a la palabra de Dios es una inversión que rinde sabiduría tanto externa como interna. Primera de Pedro 1.24 dice, Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Jesús dijo en Mateo 24.35, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras... No pasarán. Como ven, la Biblia es la sabiduría de Dios y la verdad de Dios nunca pasará. Y puesto que tenemos en nuestras manos un libro eterno, hacemos bien al invertirnos en él. ¿Cómo lo hacemos? Bien, aquí tiene un par de pensamientos. Primero, estudie la palabra de Dios. Pablo dijo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué tal si le pidiera que enseñara un curso sobre cómo estudiar la Biblia? ¿Ha cultivado usted ese hábito lo suficiente como para mostrarle a otra persona cómo hacerlo? ¿Acaso usted y su Biblia se han alejado el uno del otro? Créame, Usted puede hacer mucho con su Biblia, un lápiz o pluma y 15 minutos. Empiece en uno de los evangelios o en una de las epístolas y lea consecutivamente cada día, marcando y subrayando las cosas que nota y aprecia. Empiece con un periodo tan breve como 5 minutos al día, pero hágalo todos los días, lea, subraye y ore. Me figuro que los 5 minutos empezarán a crecer. Antes de que se dé cuenta, estará dedicándole a la Biblia una hora, La Biblia, como usted sabe, nos da información eterna del cielo, a fin de que sepamos del cielo cómo vivir la vida en la Tierra. Y no hay mejor inversión en la Tierra que el tiempo que usted pasa cada día empapándose de la verdad de la Biblia. En estos días, invertimos un montón de tiempo en nuestros dispositivos electrónicos, medios sociales y juegos en el computador. ¿Qué sucedería si usted dedicara una porción de ese tiempo al estudio bíblico serio? Eso lo edificaría para ser una persona con las destrezas esenciales que necesita para enfrentar estos días. Venga lo que venga. Así que eso es algo que probablemente usted ya sabe. Estudie la Biblia y luego, en segundo lugar, reparta la palabra de Dios. Esa es otra manera en que invertimos en la palabra de Dios. cuando la repartimos? Cuando usted regala una Biblia o un Nuevo Testamento, o cuando con su respaldo financiero usted apoya a alguien que lo hace, usted está invirtiendo en la eternidad. ¿Ha oído usted de Jack Murphy? Fue uno de los más notorios ladrones de joyas en la historia de los Estados Unidos de América. Era un hombre talentoso en muchos niveles. Era músico, actor, artista, surfista. Nació en Oceanside, California. Y su familia se mudó a Pittsburgh, en donde él tocó el violín con la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh y también se ganó una beca de tenis de la Universidad de Pittsburgh. Sin que nadie lo supiera, también era un ratero. El 29 de octubre de 1964, realizó uno de los más grandes robos en la historia de los Estados Unidos de América, robándose 24 gemas preciosas de la valiosa colección de J.P. Morgan del Museo Estadounidense de Historia Natural, en Nueva York tres días después Murphy y sus compinches fueron arrestados y el asunto fue de mal en peor y Murphy acabó siendo sentenciado a 224 años de cárcel eso es un tiempo largo un día algunos hombres vinieron para ministrar a los presos y los futbolistas Bill Glass y Roger Staubach le hablaron del evangelio a Murphy el sur como se le llegó a conocer y él quedó intrigado más tarde Un obrero cristiano que visitaba regularmente la prisión le dio un mensaje personal de las Escrituras y Murphy le entregó su vida a Cristo. A la larga, Murphy fue puesto en libertad y en los años desde entonces visitó cientos de prisiones con el mensaje del Evangelio. Su experiencia quedó escrita como parte de un libro titulado La pandilla de Dios en la prisión. El cuento no termina ahí. En California, un hombre llamado Mike Larson Creció en un hogar de maltratos, lo que produjo una vida muy inestable. Quedó esclavo de drogadicción intensa. Perdió todo trabajo y toda relación personal significativa. Un día se metió en la casa de un médico buscando drogas y ahí lo arrestaron y lo enviaron a la cárcel. Hallándose en confinamiento solitario, un guardia le dio un ejemplar de ese libro. Que presenta experiencias de prisioneros que llegaron a Cristo mientras estaban tras las barras. y Mike leyó la experiencia de Jack Murphy. Decidió dejar para siempre su vida del crimen. Cuando fue puesto en libertad, Mike decidió hacerse un tatuaje. El hombre que le hizo el tatuaje lo invitó a la iglesia y le animó a que se uniera a su grupo de motociclistas. Pero había un requisito nada usual. Había que traer junto con la chaqueta de motociclista un cuaderno, pluma y una biblia de bolsillo. Cuando Mike perdió su biblia, trató de esconder el hecho. Pero eso le molestó tanto que un día literalmente le gritó a Dios que le diera una Biblia. Más tarde, ese mismo día, se fue a una pizzería en donde un hombre se bajó de su coche, se acercó y, en efecto, le dio una Biblia. Ese mismo día, tal como lo oye. Y luego el otro hombre se fue. Eso llevó a Mike a entregarle su corazón totalmente a Jesucristo. Hoy, Murphy es pastor en California, dirigiendo a su iglesia e invirtiéndose en ganar a otros para Cristo. Así que, haga un alto por un momento y repase lo que acabo de decir. Piense en la reacción en cadena de deportistas famosos, a un ladrón de diamantes, a un guardia en la cárcel, a un hombre que hace tatuajes, a un hombre desconocido, una cadena de oro que continúa añadiendo nuevos eslabones cada día. Cuando repartimos las Escrituras... Somos como consejeros ayudando a personas a hacer las mejores inversiones en su vida. Mateo 13.44 lo dice de esta manera. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y el apóstol Pablo dice... Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Puede pensar en una mejor manera de invertir su vida que estudiar y repartir la sabiduría de Dios y su palabra? Así que pregúntele a Dios cómo puede ser parte de eso. Tengo un amigo ordenó 50 nuevos testamentos de bolsillo. Y cada vez que sale de viaje lleva consigo algunos de ellos en su equipaje y los regala a otros viajeros. Los regala a los conductores de taxis, a los botones de los hoteles y a otros. Casi nadie se los rechaza. No pienso que alguna vez a alguien a quien le he ofrecido regalarle algún ejemplar de las escrituras me lo haya rechazado. Solo el cielo revelará los resultados de la inversión eterna de esparcir la Palabra. de Dios eso es lo que hacemos aquí en momento decisivo todos los días proclamamos la palabra de Dios en inglés y en español y otros idiomas por radio por televisión por medios sociales libros y revistas en todo lo que hacemos tenemos un propósito y es repartir este increíble libro la sabiduría eterna de la Biblia a personas por todo el mundo y permítame decirle Que hemos estado haciéndolo por tanto tiempo que algunos de los dividendos se están dejando ver. Todos los días recibimos cartas, emails, a veces llamadas telefónicas, de personas que nos dicen: Estaba escuchando su programa o viendo su programa por televisión y el Señor se apoderó de mi corazón y me entregué a Cristo. Y ahora, esas personas que se han entregado a Cristo les hablan de Cristo a otros. Pero esta es la realidad última. Un día. Todos estaremos en el cielo y estaremos ahí debido a que alguien les entregó la palabra de Dios aquí en la tierra. Así que, invierta en la palabra de Dios. Ese es el lugar en donde empieza. Esta es la número dos. Invierta en la obra de Dios. Invirtamos nuestro tiempo y nuestras capacidades en la obra de Dios en la tierra. Como sabe usted, la obra de Dios es eterna. Seguiremos sirviéndole en el cielo. Su empresa jamás irá a la quiebra. Sus siervos nunca serán despedidos. Debemos servirle lo mejor que podamos hasta nuestro último aliento y después en el cielo lo retomaremos en el punto en que lo dejamos y seguiremos sirviéndole para siempre. La obra de Dios nunca se cierra. Siempre tendremos un trabajo en el reino de Dios. Así que empecemos ahora mismo. Ahí donde estamos. Estas son... Dos maneras específicas en que usted puede invertir en la obra de Dios. En primer lugar, desarrolle un ministerio personal. La vida se define por el servicio. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sabe cuántas maneras hay en que usted puede servir? Hay algo así como ocho mil millones, porque esa es la cifra calculada de la población de la Tierra y toda persona tiene una necesidad. Piense en su tiempo. piensa en sus capacidades y pregúntese usted mismo, ¿qué puedo hacer para y por el Señor? Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús invirtió su vida en el servicio y quiere que eso sea lo mismo que nosotros hagamos. En Romanos 7.4 leemos, Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Patrick Morley escribe sobre un amigo llamado Owen que tenía una lucrativa empresa de renta de bienes raíces comerciales. Por décadas, Owen también dirigió un estudio bíblico los lunes al mediodía en el centro de la ciudad de Orlando, Florida. Owen Fue instrumental para ayudar a que se empezaran varias iglesias nuevas. Un día alguien le preguntó, «Owen, ¿por qué no te dedicas al ministerio?» Y él contestó, «Ya estoy en el ministerio. Dios me ha llamado a los negocios». Y al relatar ese episodio sencillo, Morley observa, «No tenemos que estar en el ministerio ocupacional para servir a Dios». Unos cuantos son llamados al ministerio ocupacional, pero el 99% de nosotros ministraremos mediante nuestros trabajos, nuestras familias, nuestra participación en la iglesia y nuestras actividades en la comunidad. El plan de Dios es que cada creyente tenga un ministerio personal. ¿Sabe lo que significa la palabra ministerio? Significa servicio Dios no le ha puesto en esta tierra por unas cuantas décadas fugaces para que se sirva a sí mismo. Eso es lo que la mayoría de las personas hacen en nuestro mundo hoy. Viven cada día para sí mismas. Pero Dios nos ha colocado a nosotros, que somos creyentes en esta tierra, para que le sirvamos a Él. A fin de servirle a Él, usted tiene que servir a otros. Él trae a usted a las personas a quienes Él quiere que usted sirva. Él lo pone en la situación precisa y usted tiene ahí el privilegio de proclamarles el gozo de Jesucristo. Como ve, su tarea primaria aquí es invertirse a sí mismo en el ministerio personal que Dios tiene para usted. Y piensa en esto. Absolutamente todo lo que usted ha experimentado en la vida, bueno y malo, le ha preparado para lo que viene por delante. Dios tiene un área singular de servicio justo para usted y ese servicio es parte del plan de Dios para que usted avance hacia adelante. Eso es lo que descubrió Bill Brantley de Pensacola, Florida. Ha estado montando en bicicleta desde que tenía cuatro años. Calcula que ha recorrido más de 100,000 millas en su bicicleta desde niño y aprendió cómo componerla. Cada vez que la cadena se rompía o algún tornillo se aflojaba, él aprendió cómo desarmar la bicicleta, repararla y volver a armarla. Se convirtió en experto en bicicletas. Ahora tiene 87 años y su ministerio personal son las bicicletas. Su iglesia local tiene un ministerio de los indigentes. Y un día Bill llevó a la iglesia un par de bicicletas que había reparado preguntándose si alguien pudiera necesitarlas. Pronto... Todos estaban trayendo sus bicicletas viejas como donativo. Ahora Bill pasa sus horas en su garage todos los días reparando bicicletas viejas y poniéndolas en buen estado de funcionamiento. Cada bicicleta va a alguien que la necesita y la gente de su iglesia las reparte. Bill y su esposa, Patsy, a menudo oyen de alguien que recibió una bicicleta algo como esto. Vamos. Puedo ir y venir de mi trabajo todos los días. Me encanta la bicicleta. Estoy muy agradecido y aprecio mucho lo que hicieron por mí. Ahora, esa es una breve ilustración sencilla. Si usted es como yo, no sabría cómo atar cabos en una bicicleta. Cuando mi bicicleta se daña, tengo que dejarla a un lado hasta que alguien me ayude a repararla. Pero simplemente mire alrededor en su vida: ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que disfruta al hacer? ¿Para qué es bueno? Esa es la cuestión. Como ve, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algo que hacer y que hacemos bien. Así que lo que Él quiere es que hallemos eso, que hagamos un inventario de nosotros mismos, que descubramos para qué tenemos talento y luego apliquemos eso en el servicio al reino de Dios. Haga un inventario de todo lo que usted hace y diga, «Señor, Tú me has hecho útil». Así que muéstrame en qué quieres usarme. Cuando usted halle esa área del ministerio personal y empiece a servir al Señor de la manera sencilla pero maravillosa que Él le da, nunca se aburrirá. Y sea que Dios le dé un ministerio de oración o de escribir cartas o de visitar asilos de ancianos o de criar nietos, estará invirtiendo en una empresa divina que nunca se dará a la bancarrota. Usted estará invirtiendo en el reino eterno de Dios. Así que, Desarrolla un ministerio personal. Cada uno de nosotros puede hacer eso. Como bien puede notar, y hemos procurado decirlo con claridad en esta lección, las inversiones más productivas y seguras son las que continúan rindiendo resultados incluso después de que nosotros mismos ya habramos partido de este planeta. Las mejores inversiones son las que se hacen en la obra del Señor y para la gloria de Dios. Todavía tenemos dos lecciones más en esta serie titulada Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Y recuerde que para esta serie también hemos preparado la correspondiente guía de estudio. Visite nuestro sitio web momentodecisivo.org y ahí hallará toda la información que necesite para ordenarla. Desde luego...